Bueno, jueves 13 y jueves eh, 20 de julio estaré con Veo Veo, que veo el monte. Es una invitación a una excursión imaginaria por el monte de la Patagonia. ¿Y cómo va a ser? A través de poemas, relatos, gitanjáforas y veo veos. Eso principalmente. ¿Es apta para todo público? es apta para todo público, eh, a las 16 horas, los dos días, los dos jueves, y el viernes en realidad me estoy yendo a Stroeder también a presentar esta misma obra en la escuela número 9 de Stroeder. ¿Qué es lo que querés presentar? ¿Cuál es la intención? Bueno, esta, esta obra está inspirada en nuestro monte patagónico, eh, vengo trabajándola desde ya hace un tiempo, con asesoría de, Pat de Patricia Boeri y Mauricio Falla, que son dos biólogos, donde nos invitan a escribir acerca del monte, como para um, transmitir o transformar ese conocimiento científico a la literatura. Y Desde ahí me viene con esta, me viene estas ganas de compartirlo de otra manera. Y cómo, bueno, llevándolo a lo que me gusta, que es contarlo, narrarlo, eh, cantarlo también. Así que todo eso se ha transformado, todo ese conocimiento se ha transformado en estos veo veos, en estos poemas, en este recorrido imaginario que vamos a tener con este veo veo que veo el monte. ¿Cuál es el costo de la entrada? Dos mil pesos. Y las pueden adquirir a través de mi Facebook, mi Instagram o al teléfono, número de teléfono, 2920 66 ocho Tenés una larga trayectoria, bueno, haciendo diversas obras. ¿Vas a tener otras presentaciones? Sí, bueno, el 13 es el estreno de Veo, Veo y seguiremos, seguiremos con esta obra durante todo el año y a su vez voy haciendo las otras que ya tengo, Plik plac, Lluvia, Río y Mar, Cuentos que trae el viento, Cuentos en avioncitos de papel, Brujas de Cuento, bueno, tengo variedad, pero ahora este que es como el que recién sale, eh, que además lo disfruto mucho, espero que también toda la gente que, que confía y que elige venir a ver este espectáculo, lo disfrute tanto como yo. Bueno, recordar a toda la comunidad entonces el horario y la fecha en Viedma. Genial, jueves 13 y 20, a las 16 horas en el Centro Cultural.